Cuentos de hadas españoles. El viejo gruñón. Érase una vez en la ciudad de Mowar. Vivía un anciano llamado Ray. Pero su comportamiento dejaba bastante que desear y no era muy amable. Se quejaba por cualquier cosa y culpaba a todos los que tenía a su alrededor por todo lo malo que le pasaba en la vida. Un día, mientras salía de su casa para dar un paseo por el parque, Escuchó a su vecina, la vieja señora Kyle, gritarle a su perro ¿Por qué no me dejas hacer mi trabajo? ¡Déjame limpiar la casa! ¿Pararás ya de una vez, anciana? Siempre gritando y gritando Ni siquiera puedo dormir por las noches debido a tus chillidos Furioso, el señor Rice salió de su casa para ir al parque Cuando llegó al parque, caminó hacia su banco favorito y sacó el periódico Gruñendo por lo bajo, lo abrió de golpe ah, ¡Por fin un poco de paz! Cuando comenzó a leer el periódico, escuchó que alguien le hablaba Disculpe Cuando bajó el periódico, se encontró con un niño pequeño justo frente a él Se llamaba Tim ¿Sí? Disculpe, señor ¿Sería usted tan amable de comprarme unas galletas? ¡Escúchame, pequeño! ¡Estoy teniendo un día horrible! ¡No hagas que empeore, por favor! Señor, solo una caja, por favor ¡No quiero ni una sola galleta! ¡Largo de aquí! El pequeño Tim se fue corriendo El señor Ray se levantó del banco y caminó hacia la puente ¿Por qué no hay más gente como yo? ¿Por qué todos tienen que ser tan... tan molestos? Justo en ese momento, detrás de la fuente... ...apareció un joven vestido de blanco... ...y se le acercó lentamente. ¿Por qué no puedo tener ni un solo momento para mí? ¿Pero por qué? Cálmese, señor Ray. Estoy aquí para ayudarle. Pero, ¿quién rayos eres tú? ¿Y cómo sabes mi nombre? Soy el ángel de la realización. Puedes llamarme Angie. ¿El ángel de qué? ¿Eres de una compañía de teatro o algo así? ¡Fuera de mi vista! El hombre era realmente un ángel. Y para demostrarlo, chasqueó los dedos y un par de hermosas botas plateadas aparecieron de la nada. El señor Rai se sorprendió mucho ¡Pero oh, cielos! ¡Eres un auténtico ángel! Eso es lo que soy Y como ya le dije, estoy aquí para ayudarle ¿Y cómo vas a hacerlo? Coja estas botas Úselas cuando esté enfadado con alguien y quiera actuar de una manera más sabia Entonces las botas se activarán Le llevarán a la vida de esa persona Y le pondrán en su lugar Si actúa más sabiamente, será recompensado con oro, plata y diamantes. En otras palabras, estas botas le pondrán en la piel de la otra persona. La idea de tener oro, plata y diamantes le gustó y aceptó de inmediato. Pero recuerde, si en algún momento se da cuenta de que usted es el culpable de algo, las botas le devolverán a sus zapatos. ¿Yo el culpable de algo? ¡De ninguna manera! Muy bien. Diciendo eso, el ángel desapareció. El señor Ray recogió las botas y se fue a su casa. Al día siguiente, cuando se despertó, escuchó los gritos de su vecina, la vieja señora Kyle. ¿Por qué no me dejas hacer mi trabajo? Por el amor de Dios, déjame limpiar la casa. Al escuchar sus gritos, el señor Ray se enfadó mucho... Y recordó las botas plateadas. Se las puso de inmediato. Y mientras se ataba los cordones, se despertó en la casa de la señora Kai. ¡Wow! Estas botas realmente funcionan. Justo entonces, el perro comenzó a jugar con ella. ¡Déjame en paz! ¿Qué me dejas? Cuando se libró del perro, fue directamente a la cocina. ¡Oh, vaya! Tengo mucha hambre. Vamos a ver lo que tiene la vieja por aquí. Encontró una bolsa de frijoles. ¡Oh, frijoles! ¡Qué buenos! Voy a cocinarlos. Mientras vertía los frijoles en un plato, se dio cuenta de que el perro estaba tirando de su vestido. ¿Qué estás haciendo? ¡Déjame en paz! Pero el perro no le hacía caso. Se aferró a su vestido y de repente el plato entero de frijoles se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Esto la enfureció muchísimo y gritó en voz alta. «¿Pero por qué no me dejas hacer la comida? ¡Por el amor de Dios, déjame cocinar! ¡Me estoy muriendo de hambre!» Y en ese mismo momento escuchó su propia voz proveniente de la casa de al lado. ¿Pararás ya de una vez, anciana? Siempre gritando y gritando. Ni siquiera puedo dormir por las noches por tus gritos». Sus ojos se abrieron al darse cuenta Y en un segundo, el señor Ray estaba de vuelta en su propia casa Una lágrima salió de sus ojos Inmediatamente se la limpió No, no, no puedo estar equivocado ¡Ese ángel me ha engañado! Y salió de su casa sin darse cuenta De que todavía llevaba el par de botas plateadas puestas Cuando llegó al parque Se sentó en su lugar habitual y abrió su periódico, cuando volvió a escuchar la voz del pequeño Tim. Disculpe, señor. cómpreme una caja de galletas, por favor. ¡No quiero galletas! Y de repente, el señor Ray era ahora Tim. ¡Despierta, Tim! Abrió los ojos y vio a una mujer que estaba muy pálida. ¡Sal y vende las galletas, querido! <risa> Yo tampoco podré ir a vender galletas hoy. Él no dijo nada y se acostó mirándola. Date prisa y, por favor, vende suficientes galletas como para que podamos pagar <coughs> al propietario. De lo contrario, no tendremos <coughs> un lugar donde quedarnos. Y entonces, cuando se dio cuenta de que estaba equivocado de nuevo... Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos En un segundo estaba de vuelta en el parque, sentado en el banco Su rostro tembló cuando las lágrimas rodaron por sus mejillas Levantó la vista y vio al pequeño Tim alejarse con la cabeza baja Se levantó y corrió tras él Oye, pequeño amigo, espera Cuando Tim se dio la vuelta, el señor Ray corrió hacia él y se agachó para abrazarlo Lo siento mucho, pequeño amigo Tranquilo, señor No le gustan las galletas Oh, cielos, me encantan las galletas Dame todas las que tengas Y te compraré todas las galletas Durante todo el mes, ¿de acuerdo? Mira, coge todo el dinero Y tráeme más galletas mañana Encantado El pequeño Tim le besó en la mejilla Y le dio todas las galletas que tenía Ese mismo día El señor Ray fue a la casa de la señora Kyle y le dio todas las galletas. ¡Oh! ¿Por qué me trae todo esto? ¡Oh, bueno! Digamos que no he sido un buen vecino y es mi humilde manera de pedirle perdón. Eres muy amable, Ray. ¡Oh, y esto es solo el principio! Y de ese modo, el señor Ray pasó de ser un hombre antipático a ser una persona amable y generosa. Nunca más le gritó a nadie. Tim y él se hicieron buenos amigos. Y en cuanto al par de botas, bueno, las guardó en su sala de estar como un recordatorio del hecho de que es muy importante ser empático. Y antes de juzgar a alguien, siempre debemos ponernos en su lugar.